academia de corte y confección Sabañones, aceite de ricino Gasógeno, zapatos, estopolino El género dentro, por la calor Para primores, galerías, piqueras Para la inclosa, niños con angina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 Habían rapado a la señacibeles Cautivo y desarmado El bau de los cristales A la hora de la zambra en los gravieles Por ventas madrugaba el pelotón Al día siguiente hablaban los papeles De Celia, de Pema y del Bayón Enseñando las garras de astraca Reclinada en la barra de chicote La bien paga derrite con su escote La crema de la intelectualidad Permane con rodete e vapero Rebeca rebecazum marino Maestro le presento a Lupecino, lo dejo en buenas manos, matador y luego el reservado en gitanillos y después la paella de risca y la tarde del manso de saltillo, un anillo y unas medias de cristal.